Buen día Pablo y Lautaro, ¿cómo les va? Un gusto charlar con ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Eh, Rubén, bueno, ¿se están mudando? No, ya se mudaron, en realidad. Sí, estamos, estamos, ya estamos en el nuevo edificio, estamos en plena tarea de acomodarnos, en, estamos todos trabajando, por eso me van a notar hasta agitado porque estamos eh, entrando los muebles, colaborando con el servicio de mudanza Y acomodándonos en cada oficina. Mm. Y simultáneamente estamos atendiendo a la gente, porque hemos ayer eh, armamos eh, algunas computadoras para este, la gente que, que ya ven, han venido bastante, los vamos atendiendo, así no tienen que volver al día siguiente. Bien, así eh... que estamos en muy contentos, trabajando todo aquí. La verdad que el personal, desde hacía casi 30 años más o menos, un poquito más, que estaban anhelando un nuevo edificio, porque. El edificio donde funcionamos hasta el día de ayer, que es muy lindo, un lugar céntrico, pero necesita refacciones varias, ya que es un edificio de una antigüedad interesante, importante. Así que bueno, estamos en este moderno edificio donde vamos a estar cómodos y donde vamos a brindar una mejor atención a los ciudadanas y ciudadanos que vengan a tramitar. Fundamentalmente porque hay lugar para estacionamientos. Ah. Y bueno, este, así que... Sí. Dónde, ¿Dónde está ubicado el nuevo edificio? En la avenida Espineto y Caminito, frente a las vías del ferrocarril. Bien. ¿Y, y ya se van a quedar ahí, definitivamente? Eh, bueno, este, este, esta propiedad es alquilada por el Poder Judicial ah. eh, para nosotros, así que, bueno, lo, lo que dura un contrato y creo que tiene una posibilidad de... De, de prórroga, uh -huh. pero sí, sí, sí, estamos. Por ahora vamos a funcionar acá. Bien, hasta cuándo. Bien, eh, Rubén. Y cómo está, cómo, cómo ha sido la atención eh, después de la, bueno, de lo, lo que fue la pandemia. Eh, ¿Se ha normalizado todo? Bueno, sí. Después de la pandemia eh, estuvimos casi dos años, creo, uh -huh. eh, con poquito personal, de 21 personas que trabajan en el juzgado y el registro, pues yo soy juez de paz y jefe del registro civil, sí. son dos organismos, entonces en total son 21 personas y bueno, este, por las dispensas habíamos quedado cuatro personas, así que hicimos lo posible y lo imposible para brindar una buena atención y bueno, afortunadamente todo se resolvió favorablemente Eh, así que bueno, este, aquí estamos para todo el personal completo. Funes, ¿qué pasa con los casamientos? ¿Se casa más gente? ¿Se casa menos gente? Eh, con los casamientos este, hemos eh, observado que hay una, un aumento. ¡Claro que sí! Eh... ¡Viva el amor, Funes! <risa> sí, así es. Por suerte, afortunadamente además, este, porque a ver un momentito no, no, no, hay uno que entra a casarse claro. Lo que pasa ahí. es que están en plena mudanza. Sí, eh, sí. sí perdón, porque sí. justo me preguntaban eh, eh, las personas que están trabajando acá. Sí, me decía de los casamientos. Estamos en eh, aumentando, afortunadamente, porque la gente ha entendido que la institución del matrimonio da una cobertura legal a cada uno de ah, los vivientes. Muy interesante, muy importante. Claro. No hay que soslayar, porque mucha gente dice ah, pero para mí es un papel más, no indica nada. Sin embargo, están totalmente equivocados. la institución del matrimonio otorga derechos a los convivientes. En caso de que falte uno, la otra persona no queda desprotegida, sino queda con una pensión, queda con una propiedad, queda en ese sentido, y en el sentido también, digamos, de, de, del proyecto de vida en común. El matrimonio le da a una pareja, eh, lo, lo posiciona en otro andarivel, en otro nivel de la relación. Mm. Entonces, este, por supuesto que cuando uno firma... El eh, firma, por nada, señora, sabió. cuando uno firma el, el papel de matrimonio, por supuesto que el día va a ser tan maravilloso, tan complicado como siempre, pero la vida de esa persona ha cambiado para siempre, porque mm. le da una cobertura legal en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, que no es poca cosa. Eh, Rubén, y mm, recuerdo que durante la, la pandemia habían un incremento de divorcios. Eh, ¿Eso se sigue sí, manteniendo y, así o, o no? No, ahora no. Durante la pandemia hubo, el eh, históricamente, hubieron 210, 230 divorcios por año. Sí. En la pandemia se incrementó al doble, a 541 personas mm. en matrimonio, digamos, que se divorciaron. Hasta el punto que llamó la... Esto se dio, creo que en toda la Argentina y en todo el mundo, tengo entendido. Mm. En Argentina, seguro. Eh, pero llamó la atención eh, así en, a nivel nacional los números que se dieron en Santa Rosa, que fue más que el doble, claro. eh, porque habitualmente fueron 210 200, por año, 210 divorcios, y esta vez en el 2020 hubo 541 divorcios, llamó mucho la atención por el, el sí. número, porque Bien. duplicó y pasó un poquito... Pero bueno, afortunadamente este, la pandemia pasó, se dejó muchas cuestiones, uh -huh. y este, como esta, por ejemplo, eh, pero ahora no, se normalizó. Ahora, uh -huh. como viene la mano, eh, vamos a terminar el año con este, 200 divorcios, más o menos. bien ¿Y casamientos qué cantidad hay por año? Más casamiento por año tenemos 200, entre 230 y 250 casamientos. Yo estoy haciendo entre 5 y 7 casamientos por semana. Eh, ¿los casamientos los hace, los hace ahí en el registro o muchas veces eh, tiene que salir a una fiesta para casar a la gente ahí? Sí, está la posibilidad uh -huh. que la gente opte por, sí. este, con, por bueno, si quieren casar por ejemplo en el mismo salón de fiesta que es muy sí. común que lo hacen los ciudadanos eh, que van a casarse hacen el casamiento civil a donde yo voy con, sí, con, el, libro. Persona con el libro y con las la libretas y sí. Las actas y voy con una persona la, responsable de la oficina de matrimonios. Sí. Hacemos la ceremonia civil y después viene la fiesta. Eh, se hacen, si tienen esa opción o si no, lo pueden hacer el mismo registro civil. ¿Cuánto sale FUNE sacar el libro? Sacar el libro sale algo de. Un, es un sellado que tienen que pagar eh, un sellado provincial, creo que son 12 mil pesos, 12 mil. 500, ¿Y usted le cobra, más... le cobra una tarifa aparte por ir hasta la fiesta? No, no, no, no, solamente paga eso, eh, cuando es una fiesta fuera del registro civil, paga ese sellado de 12.500 sí. más o menos, no recuerdo sí. me exactamente, pero 12.000 y pico, y a mí, por supuesto, después el, eh, el, la, la, bueno, la dirección correspondiente a, eh, me deposita a mí, eh, me paga la, el servicio que preste. Claro, eh, Rubén. Eh, es la mitad de eso. ¿Se queda a comer ustedes, Funes? Me han invitado muchas <risa> veces. <risa> me han invitado muchas veces. En un solo casamiento me quedé porque, eh, bueno, me da un poco de cosas. Yo no. La, claro. la verdad que me reciben, me reciben de maravilla, pero la claro. gente. Mm. me saludan, todo, este, la verdad que sí, es un recibimiento muy afectuoso, pero bueno, yo no conozco a la gente, así que un, en una sola boda me quedé, que fue que se casó una amiga, claro. entonces ahí mi, ahí sí me quedé con mi esposa, estuvimos ah, en fueron tera, todos bailamos, los bailamos con los novios. Ah, muy bien. Yo evaluaría el menú. ¿Sí? ¿Cómo? Yo evaluaría el menú, depende de lo que haya ¿Sí? de comer, me quedo o no me quedo. Miren, si me pongo a evaluar el menú, me quedo en todas, porque <risa> no, no, no, es maravilloso la... la Te querés quedar cuando la claro. comida cae. Rubén, hay que sacar turno para casarse o si voy ahora y me quiero casar me puedo vamos casar. Toque, eh, sí, eh, si, eh, vos te podés casar, si vos me me, me completás todos los requisitos, los requisitos, hoy mañana ya te podés casar, no hay problema en ah, ese sentido. Bueno. Tiene que estar completados los requisitos que Bien. te pedimos. Por a ejemplo, si sos, sí. sos si sos casado, traer, eh, si sos divorciado, quiero decir, sí, tenés usted. que traer el acta de divorcio, te pedimos el acta de nacimiento de ambos eh, cónyuges. Eh, los testigos con sus respectivos DNI y, y, y, y sí son algunos formularios claro. que se requieren, pero que si están todo en perfecto en perfectas condiciones, mañana mismo te casamos, no hay ningún inconveniente. Bien, bien. Antes con el antiguo Código Civil está, se obligaba a que si hubiera un edicto donde se informaba a la comunidad, tenían que tener 90 días antes del, del casamiento. No, hoy es, cambió todo, es más rápido, más este Más ágil, efectivo, bien, más bien, ágil. Bien, bien. Bien Rubén, eh, muchísimas gracias eh, por estos minutos. No, no, un, ¿eh? un gusto charlar con ustedes, que eh. tengan un lindo día, Dios. Bueno, igualmente.